7 de la mañana, 16 minutos desde tempranito nomás, el primer contacto con Claudio Ledesma que es el director del de Festival Internacional de Narración Oral, te doy mi palabra eh, Antes saludamos a Natalia de Soria, Nati, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Jorge, buenos días a toda la audiencia también Bueno, eh, Claudio, buenos días, ¿cómo te va? Buenos Jorge, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Bueno, desde tempranito ya poniendo en marcha, te doy mi palabra en Olavarría. Así es, hemos llegado recién, dejamos las alijas en el hotel y acá aprontándonos con un café para empezar a contar los cuentos eh, dentro de, de un ratito, no más, a las 8 de la mañana iniciamos. Ajá. Bueno, contale a la gente qué, qué es este Festival Internacional y cómo puede participar, Claudio. Vienen narradores invitados de México, Javier Coronado, de Perú, Enrique Argumedo, Macieles Beltrán, de Colombia. Y la idea es traer las historias de nuestros lugares, de nuestros países, y cada uno con un estilo distinto, diferente, y proponerle al público que participe con su imaginación, completando esa historia que nosotros, como cuentacuentos, les contamos. Eh, vamos a contar mucho por escuelas, hay espacios abiertos, a la noche para, para adultos y también hay un taller uh -huh. ¿Qué, ¿qué antecedente hay de, de este festival? en Argentina el festival se viene haciendo hace ocho años en forma consecutiva y cuando finaliza en Buenos Aires eh, históricamente sale al, al interior, a las provincias y bueno ya ha llegado hasta acá, hasta Olavarría y a los pueblos vecinos uh -huh, uh -huh. el festival tiene uh -huh. sede también en la provincia de Misiones en Santa Fe y en Córdoba en Mendoza y en Tierra del Fuego y en Neuquén. ¿Y, y cómo es la, la evaluación que se hace después de estas experiencias? mira lo venimos haciendo todos los años y la verdad que vamos aprendiendo nosotros como organizadores, como cuentacuentos, y es muy rico el intercambio, el intercambio con nuestros colegas que vienen de otros países y, bueno, y vemos de qué forma lo hacen, cómo encargan el oficio, cómo llevan adelante este género y sobre todo muy rico compartir con la gente, con el público, y aquí en el caso particular de, de Olavarría, el público ya entrenado a escuchar cuentos, un público exigente como, como público, ¿no? porque ya yo he estado en varias oportunidades, han venido otros narradores, entonces me parece que el público de Olavarría, y de los pueblos vecinos, es un público que ya está entrenado, y ya sabe escuchar historias y cuentos. Uh -huh, uh -huh. Eh, Claudio, te saluda Natalia Soria. Buenos días, Claudio. Quería consultarte porque el jueves a las 19 horas ustedes van a estar dictando un taller en el Salón Rivadavia. Eh, quería consultarte si es para todas las edades y si todavía hay posibilidad de que la gente se siga anotando. Sí, es un taller abierto a la comunidad. Eh, vamos a transmitir las técnicas para contar cuentos para chicos y para adultos. Van a descubrir los participantes las herramientas que nosotros utilizamos como narradores, como cuentacuentos. Eh, esta técnica para adaptar textos literarios y llevarlos a la oralidad y, sobre todo, compartir la literatura de otra forma, ¿no? solidarizarla a través de la palabra hablada. Está bien. ¿Y cómo, cómo, cuál es la técnica? ¿Cómo se trabaja, digamos, para la gente que se quiere iniciar en esto? Porque por ahí hay mucha gente que se ha interesado y ha participado en, cu en cuestiones relacionadas con el teatro, pero no con la narración y es algo totalmente nuevo. ¿Qué, cómo, ¿Cómo trabajan ustedes? Sí, te cuento. Es... Varias ...y varias aristas tiene el taller... ...primero eh, la propuesta es... ...de que cualquier persona puede ser narrador oral... ...no se necesita tener antecedentes ni teatrales... ...ni histriónicos, no... ...cualquier persona con, que quiera decir, contar algo... Puede, ...puede ser narrador oral... ...y lo que vemos en el taller... Es, ...son técnicas de apropiación de texto... ...los textos no se estudian de memoria vamos a aprender formas de aprender el cuento a través de imágenes, a través de núcleos de acción, a través de fotografías, estudiar el cuento a través de esas imágenes, no a través de las palabras, sí. Así que para que, que realmente la gente piensa o dice no, yo no tengo memoria, no puedo contar, bueno, los textos no se memorizan, claro. Eh, y, y saber de que es muy distinto al teatro, porque en el teatro el actor está mostrando y la narración oral se comparte imaginarios. Sí, uno cuenta, sugiere para que el otro se lo imagine. Claudio, te agradecemos mucho que nos hayas atendido hasta ahora. ¿eh? Muchas gracias, Jorge, y bueno, gracias Natalia, y vengan a escuchar cuentos. Allí estaremos. Felices cuentos. Gracias. Eh, Claudio Ledesma, que es el director del... Del fe Festival. Del Festival Internacional eh, de Narración Oral, que se pone en marcha hoy en Olavarría. Se llama Te Doy Mi Palabra. Y bueno, en el transcurso del programa vamos a dar todo el cronograma, todo, todo el cronograma. Así que eh. es muy interesante, muy rica, muy nutrida la actividad para toda la semana Jorge, y te cuento que el año pasado cuando hicieron la primera narratón Que incluso Claudio estuvo aquí en Olavarría y vinieron muchos cuentacuentos Yo fui y estuve participando en el Museo de Damas o Arce Muy pero muy interesante, la verdad que... Y es como él dice, bueno, ahí hubo gente que contó Maribel García narró también, mm. ¿no? Muy pero muy interesante, así que posiblemente me anote a, al taller a Maribel, de juegos Maribel si la dejas contar cuentos, eh. terrible, terrible, Maribel. No, pero bueno, muy muy muy interesante Así que van a estar eh, llevando no resiste, los archivo. cuentos por distintos puntos de la ciudad Así que bueno, les vamos a dar todo el cronograma para que no se lo pierdan Bueno, a las 8 en la unidad penal 2 de, de Sierra Chica ...y en la Escuela de Educación Media número 5... ...a las 9 cuentos eh, para el eh, nivel inicial... ...y a las 10 grupos de escuelas y centros complementarios... ...como el 803 en el Museo de la Piedra de Maochi, ...todo esto en Sierra Chica. A las 14, inauguración oficial del encuentro... ...en la Plaza Coronel Olavarría... ...con presencia de autoridades y colegios... ...ahí estaremos, ¿eh? Este, pero bueno, lo, por lo pronto atento a Sierra Chica... ...porque arrancan por ahí. Sí, incluso Jorge, por ahí cuando hablamos de cuentos... ...enseguida te remite, digamos, a la infancia, ¿no? Pero no es así... Porque... Porque hay muchísimos cuentos que son para, para adultos, incluso el año pasado en la narratón hubo un cuento que hablaba de la educación sexual. Ajá. Explicar educación sexual a través de...